Los servicios de radioeducación transmiten las 24 horas del día de Jesús Espíritu, serán en el en la provincia del Valle, en la capital de la República Mexicana. Este es el 80.000 Hz, en el que se llama el en la banda internacional de 49 metros en el aeropuerto.